La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Like es jueves 12 de mayo, alcanzaremos una temperatura máxima de 25 grados... ...con paso de nubosidad alta por la tarde... Y el Elche ha logrado una temporada más permanecer en primera división. Anoche no ganó ante el Atlético de Madrid, pero el Mallorca tampoco sumó tres puntos, así que las cuentas ya salen para que el equipo blanquiverde pueda celebrar la próxima temporada, su centenario siendo de primera, en una ciudad que avanza por ganar más calles para los peatones y menos para el coche. Ayer se presentó el Plan de Movilidad Urbana, que será expuesto al público para recoger las aportaciones de ustedes, de los ciudadanos, a las propuestas de corredores verdes y de zonas de bajas emisiones. Este plan es, para Compromís y y PSOE, una apuesta por el transporte sostenible, pero sin tranvía, por mucho que quiera la Diputación Provincial pagar un estudio para su implantación. El Gobierno local deberá explicar mejor los motivos por los que rechaza esta inversión. Antonio Bazán, ahora lo que toca es reclamar una ciudad de primera para un equipo de primera, ¿no? Nuestro Elche que ayer conseguía permanecer un año más en primera división desde hace casi 40 años que no había tres años seguidos en primera división Todo un récord que hay que aplaudir. Por supuesto que sí Nuestro Elche Club de Fútbol Nuestro equipo de palmeras En el... ...los años ascendieron a segunda y a primera... ...pues hoy Antonio también vamos a tener a un invitado de primera... ...al ilicitano pues más universal... ...y que más alto ha llegado en su carrera de las letras... ...Vicente Molina Foix, lo entrevistaremos... ...por su nombramiento como hijo predilecto... ...y también por el homenaje que recibió la pasada semana por parte del Instituto de Estudios Turolenses eh, y de la Fundación Mediterráneo. Esa será la entrevista que tendremos en la tercera y última hora del programa La Glorieta. Pero antes, pues vamos a ir contándoles todas las noticias. Y algunas, pues destacamos en titulares. Lo hemos dicho en portada. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible saldrá a exposición pública tras su aprobación en el Pleno de este mes. Contempla restringir el tráfico privado y crear el primer corredor verde en Carrús, en la calle Olegario Tomarco Seller, con el objetivo de reducir vías de circulación para crear más espacios peatonales y ajardinados. Una iniciativa que se extenderá a otras calles, como Capitán Antonio Mena, ...o a otras vías en el barrio del Pla y en Altavís. También les contaremos que el conseller de Educación... ...Vicent Marsá ha dimitido de su cargo... ...como responsable de las competencias autonómicas... ...de Educación, Cultura y Deporte. Marsá anunció ayer que deja el Gobierno valenciano... ...para centrarse en las labores de su partido... ...compromiso de cara a las próximas elecciones. Y también les hablaremos de las actividades de los museos porque el próximo 18 de mayo es el Día Internacional de los Mismos y los museos de la ciudad presentaron ayer en rueda de prensa sus actividades para celebrarlo con jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y talleres para mostrar el poder de los museos ilicitanos. Anoche el Elche Club de Fútbol perdía ante el Atlético de Madrid 0-2, pero consiguió celebrar su permanencia en Primera División gracias a que el Mallorca empató ante el Sevilla. La derrota no empañó la celebración en el Martínez Valero, donde la afición en el descanso jaleó el nombre del entrenador, Francisco, y realizó la hora, la ola, a su equipo. El Elche que celebrará su centenario el año que viene en División de Honor. En Teleelch, radiomarca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. 7 sí, de la mañana, cinco minutos. Buen momento para que Rosmaria Alonso nos cuente el relato informativo, las noticias, qué es lo que está ocurriendo aquí en Elche y también en la comunidad valenciana, que hay noticias de la Generalitat. Pues sí, vamos por partes. Vamos con ese plan de movilidad sostenible. Se presentó ayer, se dijo que se aprobará de forma inicial en el pleno de este mes con el objetivo de garantizar una reducción de emisiones contaminantes en el municipio, lo que va a suponer recuperar calles para el peatón y quitárselas al coche. El primer corredor verde se llevará a cabo en Carrús, en Olegario, Domar Coseller y luego continuarán en los barrios del Pla y en Altavix, con propuestas como la calle Capitán Antonio Mena. Nos da más detalles de este plan Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, ross Pues te voy a dar un dato y es que más del 80% de las emisiones contaminantes en Elche provienen del vehículo privado y esta situación es la que se quiere revertir con el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que va a dar un nuevo paso y entra ahora en fase de exposición pública de 30 días hábiles, lo que significa que los ciudadanos van a poder hacer sus propias aportaciones al plan durante un mes. Y con la implantación de este plan de movilidad lo que se pretende es cambiar el modelo en el que los ciudadanos nos movemos por la ciudad con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y garantizar así un aire limpio. ¿Y cómo? ¿Cómo se pretende hacer esto? Pues bien, a través de la implantación de infraestructuras que garanticen que los ciudadanos prioricemos los modos de transporte sostenible como pueden ser las bicicletas para realizar desplazamientos diarios a la escuela o al trabajo, disminuir también el flujo de tráfico en los barrios con la peatonalización de la zona céntrica y limitar el acceso de vehículos en la zona que rodea el palmeral histórico y sobre todo con el desarrollo de corredores verdes en los barrios de Carrús, El Pla y Altavix dejando solo un carril de circulación, ampliando las aceras, introduciendo arbolado en esas calles e implantando nuevos carriles bici, como ya se está iniciando en Olegario de Omar Cosellar, en el barrio de Carrus. Y escuchamos ahora a Esther 10 la edil de movilidad, que nos dio más detalles ayer. Como sabéis, más del 80% de las emisiones contaminadas en el nuestro municipio provenen del tránsito privado, i per això la mobilitat és la ferramenta fonamental que tenim des de l'Ajuntament d'Els per a garantir una ciutat molt més verda i molt més saludable als nostres veïns i veïnes i això passa per canviar la realitat que tenim i marcar objectius que en el cas del Pla de Mobilitat el que ens marquen és que d'aplicar-se aquestes mesures en l'any 2030 podríem aconseguir una reducció de fins al 50% de les emissions contaminants en el nostre municipi. Y hablamos de remodelación en el Gobierno del consell de la Generalitat Valenciana porque ayer el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marsá, dimitió para centrarse, dijo, en su partido MES Compromís de cara a las próximas elecciones que están presentadas a la vuelta de la esquina, el próximo año. La portavoz de Compromís, Esther Ríez, agradeció la labor que ha llevado a cabo durante estos años al frente de la Consellería de Educación y ha puesto en valor algunas de las medidas impulsadas, como la gratuidad de los libros de texto y, sobre todo, la puesta en marcha del Plan Edifican, que la portavoz calificó como hito para este municipio. Agradecer desde luego la labor que el conseller ha llevado a cabo a lo largo de todos estos años, donde ha cumplido su compromiso de garantizar una educación pública y de calidad. Nuestro es un municipio además referente en educación pública eh, y por tanto pues por eso digo, estamos especialmente satisfechos de todas las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos años y desearle lo mejor en su nuevo camino. Pero ¿cómo deja Vicent Marsal los centros educativos? Pues los sindicatos como el STPB han señalado que en cuanto a las condiciones laborales del docente se ha avanzado. Aseguran que han mejorado las condiciones, sobre todo de los interinos, y han aplaudido la jornada continua. Pero con la nueva reforma educativa que llega del Gobierno Central y que aún no ha entrado en vigor, se ha abierto un debate debido a que algunas asignaturas como filosofía, tecnología o música pierden horas. Para la representante sindical del STPB, Lilia Martínez, lo que reclaman al nuevo o nueva consellera de Educación es que sepa escuchar a toda la comunidad educativa. Lo más importante es que escolten, que, es que escolten el profesorat a través de los que son seus representantes, y cuando prenguen una decisión, que tengan en cuenta el que pensemos nosotros también no que actúen sense escoltar a la comunidad educativa, a toda la comunidad educativa, ¿eh? no no metas al profesorado, también sabe a descoltar las familias, ¿eh? en general sabes escoltar porque a todo el mundo que está en esta comunidad educativa, sí. De educación pasamos a hablar del sector del calzado. Ayer en Les Corts Valencianes se reunió la Comisión Especial de Estudios sobre la Revisión del Modelo de Negocio para la Mejora de la Competitividad de la Industria del Calzado en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación Provincial de nuestra provincia, eh, Carlos Mazón, que intervinó en esa comisión minutos antes, trasladó a los medios de comunicación que el tranvía en el Che es urgente si se quiere modernizar el parque empresarial y facilitar así la movilidad sostenible de todos sus trabajadores. En la Comisión Mazón exigió además el desarrollo de un plan director integral de ayudas al sector y la reducción del impuesto de actividades económicas para estimular la competitividad de las empresas. Hay que trasladar esa transformación que necesita el sector del cazado para la sostenibilidad, para el crecimiento, para seguir haciendo marca, para seguir siendo uno de los mejores representantes y uno de los mejores embajadores que tiene la comunidad valenciana por todo el mundo que es el sector del calzado. Eh, por eso eh, seguimos trabajando en medidas ya conocidas por otro lado para nosotros, como es la bajada de impuestos, que es fundamental para la competitividad, eh, y medidas importantes como es la modernización del parque empresarial de Elche con un tranvía eh, que algunos se niegan a hacer y que es fundamental también para eh, la facilidad del traslado de los trabajadores ¿no? al parque empresarial de Elche. Creo que son medidas eh, importantes, pero que tienen que ver eh, con la necesidad del sector. Y mientras Mazón estaba en Valencia defendiendo al sector del calzado y el tranvía en Elche... ...su diputado provincial Juan de Dios Navarro, quien también es concejal y lícita ¿no? en rueda de prensa... ...defendía las inversiones que la Diputación ha destinado a Elche en los últimos años. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha sacado pecho de los 22 millones de euros que ha invertido la Diputación en Elche... Durante estos últimos tres años, según el edil y diputado provincial Juan de Dios Navarro, es la primera vez que se hace un esfuerzo tan importante para estar al lado de los ilicitanos y compensar el déficit de inversión histórica que ha sufrido el municipio por parte de las Administraciones Públicas. Desde el año 2019 ha destacado la puesta en marcha de proyectos en materia de seguridad vial, obra pública, red viaria o políticas sociales, Y ha destacado que esta inversión aumentará a lo largo de este año 2022 con los cerca de 5 millones de euros para el pago de los terrenos del futuro Palacio de Congresos y la redacción del anteproyecto. Sobre el plan director de la Basílica, financiado por la Diputación y que marcará las actuaciones de conservación que se deben llevar a cabo en el Templo, estará listo en el mes de junio. Pues escuchamos las declaraciones de Juan de Dios Navarro. La votación de Alicante, con lealtad institucional, eh, está trabajando en aquello que eh, es necesario para los licitanos y, sobre todo, con lealtad eh, con el ayuntamiento. Eh, todas estas inversiones, por ejemplo, el plan planifica o las inversiones que se vayan a hacer en más deporte, más agua, serán las que elija el ayuntamiento de Elche, las que elija y tendrá la autonomía para poder realizarlo. ...no venimos a imponer nada, venimos a colaborar, venimos a trabajar... ...y venimos con lealtad a trabajar por todos los ilicitanos. Y bajo el lema el poder de los museos y con el enfoque puesto... ...en la sostenibilidad, la digitalización y la educación... ...se celebra este mes el Día Internacional de los Museos... ...y es por esto que los diferentes museos de la ciudad... ...ofrecerán a partir del próximo miércoles y hasta el fin de semana que viene... ...una amplia y variada programación de actividades... ...con visitas guiadas, talleres y jornadas de puertas abiertas. Vamos por partes, primero vamos a escuchar a Rafael Martínez del Museo de Pusol... ...porque va a entregar a todos sus visitantes un juego para descubrir... ...mediante pistas, las piezas intrusas en sus salas. A los visitantes un juego, una, una especie de cartulina que se llama la pieza intrusa volvemos a, a, a realizar lo que ya hicimos hace unos años pero con piezas renovadas eh, se trata de descubrir, siguiendo una serie de pistas, piezas anacrónicas que no están digamos correctamente colocadas en las diferentes secciones del museo piezas actuales, contemporáneas, en diferentes estancias de lo que es el Museo de Pusol Claro, la persona que lo está buscando... ...lógicamente tiene una serie de pistas... ...y una cartulina que va un poco intentando ubicar... ...y una sopa de letras. Y Ángela Ramos, del Museo de la Alcudia... ...destacó las visitas teatralizadas... ...que para todas las edades van a ofrecer... ...estos dos últimos fines de semana del mes de mayo. Un arqueólogo nos enseñará el centro de interpretación... ...su modo de trabajar... como como trabaja un arqueólogo... ...una, una romana les enseñará donde vive, su casa, las domos, las termas, y luego Manolito pues, les va a contar como encontró la dama de Elche. Eh, mientras tanto, pues habrá talleres infantiles para los niños, para todos los niños que se quieran apuntar. Y también la directora del MUPE, Ainara Berasturi, pues, habló de todas las actividades y de que van a volver a abrir las puertas de sus laboratorios para conocer desde dentro el trabajo que realizan los paleontólogos. Y el sábado, concretamente, a las diez y media, tenemos una visita guiada muy especial porque, de alguna manera, el museo vuelve a abrir las puertas de sus almacenes, de, de los laboratorios, pues para conocer un poquito el trabajo que realizamos los paleontólogos y las paleontólogas detrás de, de esas puertas. También vamos a tener talleres para familias a partir de, de las 11 en el que en este caso vamos a tener talleres de minerales, porque uno de los retos ¿no? que nos enfrentamos eh, también en la actualidad, y es dentro de ese lema de los museos está la sostenibilidad Y los retos medioambientales, vamos a hablar de minerales, de explotaciones mineras y lo vamos a relacionar con cosas mucho más cercanas, pero siempre con esa visión de, del lema de los museos. Y Miguel Pérez, el director de los museos municipales, pues habló que, por ejemplo, en el Centro de Interpretación del Palmeral realizarán talleres didácticos para explicar el funcionamiento del regadío, entre otras actividades, y el MAE acogerá en sus salas un taller de tejedoras íberas y cuentacuentos para los más pequeños, así como un concierto y además mantendrán ese ajedrez gigante. A las 7 de la tarde y eh, con el grupo percuioness de elche del conservatorio eh, profesional de música de, de elche y ese será a las 7 de la tarde en el museo arqueológico de historia en la sala de, de exposiciones eh, temporales y bueno pues con, con estas 15 actividades recordar pues eso que será también jornada de puertas abiertas que Cambiamos de asunto porque nuestra compañera Iziar Martínez nos va a contar esa jornada que desde Jovenpa se realizó ayer aquí en nuestros estudios de televisión, de Teleelf, con motivo de su plan Consolida. Muy buenos días, Iziar, cuéntanos. Buenos días, Teleelche ha cogido este miércoles un nuevo encuentro empresarial del plan Consolida organizado por Jovenpa. Compañías de la provincia han visitado las instalaciones nuevas de esta casa pero también han conocido muy de cerca sus 35 años de historia, el día a día de este medio, lo que Teleelche representa para la ciudad y cómo se ha convertido en un medio con televisión, radio y web, según ha explicado el director general de Teleelche, Salvador Campello. Además, el presidente de Jovenpa ha Adriana Antón ha destacado las herramientas que ofrece la comunicación para las empresas y es que la operación consolidada se desarrolla entre los meses de mayo a junio a lo largo de ocho sesiones formativas en las que ayudarán a una veintena de empresarios y empresarias de la provincia en su proceso de consolidación y crecimiento. Continuamos con más asuntos. Abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local ha detenido a un hombre por intentar robar el dinero que una persona sacaba de un cajero en la calle Concepción Arenal. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de abril, cuando el implicado presuntamente amenazó por la espalda a una mujer con un arma blanca. Se llevó una pequeña cantidad de su dinero y huyó inmediatamente. La mujer facilitó a los agentes la descripción detallada del hombre y minutos después fue localizado, reconociendo además los hechos. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y los agentes acompañaron a la víctima a interponer la denuncia y a recuperar su dinero. Nos trasladamos ahora a la Universidad Miguel Hernández, que ha iniciado un estudio para conocer el riesgo de muerte cardiovascular a través de factores propios de la mujer y así reducir la brecha de género en el tratamiento de estas enfermedades. A través de este estudio analizarán a más de 250.000 mujeres y su evolución médica durante un periodo de 10 años, teniendo en cuenta más de un centenar de variables. Con los resultados esperan crear una herramienta útil para los médicos eh, que permita predecir el riesgo futuro de mortalidad y actuar con tiempo para reducir los riesgos. Los investigadores advierten que las enfermedades del corazón, como la hipertensión, o la insuficiencia cardíaca están infratratadas en mujeres, ya que a menudo se les excluye de los estudios o de los ensayos clínicos. Y por primera vez abrimos el capítulo para hablar de la cultura. El alumnado de bachillerato del Joanot Martorey ha pisado el Gran Teatro para escenificar los dos musicales que han estado preparando a lo largo de este curso. En este instituto llevan años apostando por los musicales como una gran unidad didáctica, porque con ellos se aprende a trabajar en equipo, la lingüística, la expresión corporal o la creatividad para la realización por la realización de los decorados. Además se apuesta por la solidaridad porque la recaudación se destina a una causa benéfica. Este año irá para Save the Children en apoyo a Ucrania. La primera de las actuaciones fue ayer y hoy tendrá lugar la última, la segunda y última en el Gran Teatro, con historia de un musical, según nos contó ayer María José Antón, profesora y coordinadora de Convivencia e Igualdad de este Instituto. Es una aportación muy importante porque lo que se trabaja mucho es también la cooperación entre los alumnos, la mejora de la convivencia entre ellos, Trabajan muchos aspectos porque trabajan tanto el aspecto de educación física como en las coreografías de los musicales. Trabajan el aspecto musical, el aspecto lingüístico, el aspecto estético también porque ellos se dedican a elaborar también los decorados y todo lo que lleva la organización porque también se, se determinan diferentes comisiones de trabajo. Y hoy en los cines Odeon se va a proyectar la ópera prima del director ilicitano Chema García, quien ha pasado del corto al largometraje con éxito con su primera película, Espíritu Sagrado, tras años de cosechar gran cantidad de premios en los festivales de todo el mundo por sus cortometrajes. Hasta este domingo su thriller, Espíritu Sagrado, con algunas de las escenas rodadas en estos en nuestros estudios de televisión, se proyectará en los Odeón, pero esta tarde a las 8 contará con la presencia de Chema García en el coloquio. Por otro lado, los más pequeños de la casa podrán disfrutar también de la película Valentina, este fin de semana en los Odeón. Y siguiendo con más actos culturales, les contamos que el Gran Teatro ha programado para este domingo a las 7 de la tarde la obra Los Remedios, de la compañía Ex Límite, ...y en el Escorchador se inaugura mañana viernes... ...la exposición de Manu Sanz, Espacios Improbables. Y terminamos con un último apunte... ...Ajedrea y la Institución Ferial Alicantina... ...organizan el Circuito Escolar de Ajedrez 2022... ...la competición arrancará el próximo 15 de mayo... ...en el Colegio Sagrada Familia de Elda... ...y va a concluir el 18 de junio en IFA donde se llevará a cabo la fase final del torneo y la entrega de premios a cargo de numerosos patrocinadores. En Teleelch, radiomarca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Elche es una palabra muy seria.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 Y en deportes, Elche vuelve a sumar otro campeón europeo. Se trata del luchador ilícitano José Tomás Alcaide. Nos cuenta esta noticia José Antonio González. Buenos días. Hola, buenos días. Elche tiene un nuevo campeón máster de Europa. Se trata de José Tomás Alcaide, que se ha colgado la medalla de oro en Jiu Jitsu brasileño, un deporte de artes marciales. El objetivo en esta disciplina es someter al rival mediante una luxación o estrangulación, sin necesidad de usar golpes. El ilícitano viajó al pasado fin de semana hasta Barcelona, donde tuvo lugar el campeonato IBJJF con casi mil participantes. Allí disputó en su categoría de edad, cinturón y peso, tres combates en los que superó a sus rivales hasta subirse a lo más alto del cajón. Es un deporte de lucha sin golpeo, en el que nuestro objetivo es agarrar a la persona, llevarla al suelo, inmovilizarla y luego obligarla a que se rinda. A eso se realiza mediante técnicas que se llaman de sumisión. Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, al pues principio como todo, todas las competiciones muy nerviosas eso al principio y bueno, se dieron bien los combates y al final eh, conseguí la conseguí la medalla de oro y proclamarme campeón de, del, del título, ¿no? De europeo. Sí, eh, la verdad es que fue fue muy igualado, el, lógicamente eh, los combates que eh, por categoría son muy seguidos, en el primer combate pues lógicamente estás con mucho la, la tensión, pero ese ya es el que, el que rompes en hielo, luego te das cuenta pues que todos son todos tus adversarios son también humanos, al final a veces es, tú piensas que van a estar por encima de ti o lo que sea, pero al final te das cuenta que todos somos personas y cuando ya has calentado, ya has entrado pues ya te dedicas a hacer a hacer tu juego. Fue bastante igualado, pero al final pues, por una ventaja conseguí llevarme el conseguí llevarme el combate. José Tomás pertenece al club Gracie Barra, cuya sede está situada en la Avenida de Alicante y tal y como reconoce, el jiu-jitsu brasileño está cada vez más extendido por todo el mundo. En nuestra ciudad también está en auge y se puede practicar en el club Gracie Barra. Hasta luego. Congelados Pamar con su nuevo puesto en Mercado San José patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol certificó anoche la permanencia matemática en Primera División a falta de 2 jornadas para terminar la liga. Un buen broche para un equipo que a diferencia del año pasado no ha sufrido en los últimos partidos desde que se ganó al Betis ...a cinco jornadas para el final... ...la permanencia ya era virtual... ...pero ayer fue de manera matemática... ...gracias a que el Mallorca... ...no pasó del empate en el campo del Sevilla... ...algo que se celebró... ...en el descanso del partido... ...frente al Atlético de Madrid... ...la afición del Elche en el Martínez Valero... ...hizo la ola, coreó el nombre del Elche... ...y al final del partido... ...a pesar de perder contra el Atlético de Madrid... ...por 0 a 2... ...como decía Fidel... ...la derrota menos dolorosa de su carrera... ...la afición del Elche coreó el nombre... De el equipo y también el de Francisco, que saludó desde el centro del campo a la afición Blanqui verde Luego en rueda de prensa apenas se habló de esa derrota de un Atlético de Madrid que fue superior. Con tres llegadas marcó dos goles, uno de cuña el brasileño en la primera parte y otro del francés de Paul en el segundo tiempo. El Elche, a pesar de que Francisco puso su equipo de gala con Lucas Bollé, Mojica y compañía, no consiguió sorprender Jonno Black, el guardameta esloveno del Atlético de Madrid. En sala de prensa el técnico reconoció que quiere seguir en el Elche Club de Fútbol y el capitán, en este caso Fidel, también dejó claro que el sentir del vestuario es que están muy a gustos con Francisco y que es el entrenador ideal para seguir entrenando la próxima temporada en primera delche, un Elche que celebrará su centenario en primera división.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 Muy con las altas presiones. Comenzamos una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica, aunque llegarán algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Durante esta madrugada hemos tenido cielos despejados, ausencia de viento en el sur del Camp Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en la estación meteorológica de Teleelche, en torno a los 13 grados. En Pedanías del Sur eh, hemos rozado los 10-11 grados en Torrellano, 15, 14 en la Marina, 13 en el Altet, en Santa Pola una mínima que no ha bajado de los 16 grados. Para hoy continuará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados por la mañana, viento flojo de nordeste. A partir de mediodía se activará el viento moderado de componente este, rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora y conforme vaya transcurriendo la tarde llegarán intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto. Las temperaturas en ligero ascenso máximas muy próximas o en torno a los 25 grados en la ciudad en buena parte del territorio en alcanzaremos los 25-26 grados. Mañana viernes, predominio en de cielos despejados. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Con el avance de la masa de aire cálido seguirán subiendo las temperaturas máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 15 grados. Fin de semana primaveral con ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas para el sábado en torno a los 27 grados, el domingo rozaremos los 28 grados.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 Dream, dream dream dream dream dream dream dream dream when i want you in my arms when i want you and all your charms whenever i want you all i have to Tonight and I need you To hold me tight Whenever I want you All I have to do Is dream I can make you mine Taste your lips of wine Anytime Night or day Only trouble is and my life away I need you so that I could die I love you so and that is why whenever I want you all I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 La noticia de ayer la que más reacciones ha provocado es sin duda la remodelación que ha llevado a cabo ...el presidente del consell de Chimopoche en su gobierno... ...uno de los que consejeros que salen es el de Compromís... ...Vicent Marsá, eh, responsable de Educación... ...nosotros queremos saber de qué forma deja los eh, centros educativos... ...de qué forma deja su gestión... ...y para ello hablamos con la representante... ...del Sindicato de Enseñamiento del País Valenciano... ...el STPB, Lilia Martínez... molt bon día, Lilia. Mol bon día. Bé, Vicent Marçal se'n va. I què deixa? Què deixa Uns centres educatius encesos per la nova reforma de la llei educativa? No, no, no, no. no. jo no diria això mai. Veure, els centres educatius eh, si comparem a com estaven quan estava abans el PP i com estan ara, la veritat és que sí que hi ha hagut una millora. Ha hagut una millora en les plantilles hi ha hagut una millora també a nivell de, no molt, a nivell de, per exemple, dels del interins, que sí que tenen mestrets, i de, en, en, en aquest sentit sí que, sí que ho ha fet bé, d'acord? Vale? I en quant a la norma, a la nova lei, el llei educativa, com estan els centres? La nueva ley educativa sobre todo que veremos es en, en secundaria, que han cambiado los currículos de secundaria, que han cambiado también las horas de algunas asignaturas, eh, las horas de filosofía, las horas de, las horas de música sobre todo, el colectivo de música está molt activo también, perquè ha perdutores, també els professors de, de llatí grec, de, de tecnologia, informàtica, en general. Eh, a veure, en principi és, eh, encara no s'ha implantat la nova llei educativa. La nova llei educativa seria un tema per a parlar-ho molt detingudament. Eh? No es pot dir ara en quatre cosetes simples perquè abre el que sabe de pensar es que la educación, el objetivo de la educación, aquí no hay una diferencia ¿no? de forma de pensar entre algunos pedagogues y otros, ¿no? Algunos dicen, que hacer? Que los niños y si las siguen felices o que eduquemos para que el día tengamos ciudadanos y ciudadanas críticas, ciudadanos y ciudadanas con una conciencia social, ¿no? No sé si eh, aleshorores seria molt llarg el tema. Eh? Sempre que hi ha una nova llei educativa sempre crea ampolles, sempre ja gent en contra. però les, eh, les pedagogies, vull dir-, les, les teories pedagògiques també es basen en, en, en uns supòsits que no, no deixen de ser vàlid tant unes com, com altres. La nova llei què val?. Eh chiques y chiquetes peligros o formats. Eh, de, en principio eh sí que tan más vez felizos però bé, bueno, ja dic que hauria molt de parlar ahir i encara no s'ha aplicat i encara no tenim resultats o sigui, que és pront per a fer un, una valoració Què que queda per fer? Vicent Marçà se n'ha anat, s'ha marxat, què li aneu a demanar al proper responsable d'educació? Lo més important és es que escolte, que, es, que escolte el professorat a través dels sindicats, que són els seus representants y cuando tengan una decisión que tengan en cuenta el que pensamos nosotros también, no que actúen sense escuchar a la comunidad educativa, a toda la comunidad educativa, eh, no solo al profesorado, también saben escuchar a las familias, eh. en general saben escuchar porque a todo el món que está en esa comunidad educativa. sí Eh, vosaltres hàveu també ah, apostat en els últims anys per la jornada contínua, ara s'està qüestionant. Eh, vosaltres quina, quin pronunciament teniu en aquests moments eh, l'STPB, eh, després d'anys de veure com els resultats d'aquesta jornada contínua? Des de l'STPB absolutament a favor de la jornada continuada, pressuposat, perquè sí que és, en primer lloc, perquè, Eh, és molt important la conciliació familiar. Avi en dia és, és, les famílies no, no s'entenen sins que eh, tant el pare com la mare pugu gastar amb, amb els xiquets i les xiquetes. I la manera d'estar més ten també és que ells les xiquetes i les xiquetes estiguen menys temps en l'escola. Eh? És una manera mh, de que les criatures també tinuen més contacte amb els pares i les mares i que també el, el currícul i el que són els conceptes es poden aprendre en aquestes hores de classe. De vegades abans pues, estiguem molt cansats els xiquets de la tornada partida. Enrere s'ha oblidat ja tot el que ha sigut la pandèmia per als centres educatius. Quina factura pot passar els anys que, que han hagut els xiquets que treballar des de casa? Encara s'està notant, sí, és difícil, de, és difícil de dir això, fins a quan els xiquets i les xiquetes encara pues encara deuen en els centres educatius que tenim els orientadors i els orientadors estan per ajudar a aquesta tasca, no? per a sobretot el, el tema de, del seu estat d'ànim, no? de, de com està en aquest moment i, i també... La pérdida de conceptos yo creo que no es tan importante, porque eso se puede poner al día en, en, en, en, decirte, en los medios necesarios, se puede poner al día en el tema del nivel, ¿vale? Costará un poco, pero, pero eso se puede hacer. Yo creo que, que es peor el, el tema psicológico, que cómo se ha afectar afectar. ¿sí? Pues Lilia Martínez del STPB, muchísimas representantes de este sindicato. Muchísimas gracias la su valoración después de saber la dimisión del conseller de Educación Vicent Marçá. Gracias. Gracias. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya?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 Son las 8 menos cuarto de la mañana, vamos a recordarles las noticias que hemos destacado en titulares y que venimos contándoles desde las 7 de la mañana aquí en el programa La Glorieta. Hemos comenzado, esta es nuestra noticia de portada, con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible porque va a salir a exposición pública tras su aprobación inicialmente en el pleno de este mes. contempla Este plan, restringir el tráfico privado y crear el primer corredor verde en Carrús en la calle Olegario de Omar, Cosellar, con el objetivo de reducir vías de circulación para crear más espacios peatonales y ajardinados. Una iniciativa que se extenderá a otras calles como Capitán Antonio Mena, a otras vías en el barrio del Pla o en el barrio de Altavix.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 ...pues multitud de actividades eh, que se van a llevar a cabo... ...para celebrar ese día con jornadas de puertas abiertas... ...visitas guiadas y talleres... ...con el fin de mostrar el poder de los museos ilicitanos. Y les estamos contando que el Elche es de primera... ...perdía ayer el partido ante el Atlético de Madrid 0-2... ...pero consiguió celebrar su permanencia en primera división... ...gracias a que el Mallorca empató ante el Sevilla...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 Y en la información deportiva hay más cosas que contarles, aparte de esa permanencia que ya está garantizada en primera división para el Elche, porque esta ciudad vuelve a sumar otro campeón europeo, se trata del luchador y licitano José Tomás Alcaide. Nos lo cuenta José Antonio González. Buenos días.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 en este caso Fidel, también dejó claro que el sentir del vestuario es que están muy a gusto con Francisco y que es el entrenador ideal para seguir entrenando la próxima temporada en Primera del Che. Un Elche que celebrará su centenario en Primera División y que desde luego eh, la afición blanca y verde eh, está de enhorabuena. Hasta luego. Let's go. Atención vecinos del Pla y del sector quinto.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 colaboran autofima y Hyundai y la vaquería del candledelche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 ¿Imaginas sin resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal yo salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. yo salud Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306, 965-72-1306.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 ahí el cuadrito este, a del cuadro. Eh, mañana lo cuelgo.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 Son las 8 en punto de la mañana. Tenemos eh, 14 con 3 grados de temperatura. Alcanzaremos una máxima de 25, según Vicente Bordonado, lo acabamos de escuchar, y en esta segunda hora del programa La Glorieta continuamos con nuestro relato informativo, nuestra noticia de portada hoy es ese plan de movilidad urbana sostenible que saldrá a exposición nada más aprobarse en el pleno de forma inicial, en el pleno de este mes, para que ustedes puedan hacer sus sugerencias y aportaciones a un plan importantísimo, porque cambia por completo el tráfico rodado, va a cambiar por completo la circulación en los próximos años. Se quiere pues dar más calles a los peatones y menos a los coches. Nos da más detalles, Yanire Perona, buenos días.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 Pues seguimos escuchando más declaraciones de Ester 10 como portavoz de Compromís para hacer esa valoración, nada más conocer ayer la noticia de que Vicent Marsá, el conseller de Educación y Cultura, dimitía de su cargo para centrarse en Mes Compromís de cara a las próximas elecciones municipales. Esther destacó pues las medidas impulsadas desde la consellería como la gratuidad de los libros de texto o, sobre todo, la puesta en marcha del plan edificante.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 Pero ¿cómo deja bis en marcha los centros educativos? Pues los sindicatos como el STPB han señalado, lo hemos escuchado en la entrevista, a Lilia Martínez, responsable, ha señalado que se ha avanzado en las condiciones laborales, sobre todo de interinos, han aplaudido la jornada continua pero advierten que con la nueva reforma educativa que viene del gobierno de Sánchez, que aún no ha entrado en vigor, pues se ha abierto un debate debido a que algunas asignaturas pierden horas. Para la representante sindical lo que reclaman ahora al nuevo consejero o consejera es que sepa escuchar a toda la comunidad educativa. Lo más importante es que escolte, que es que escolte el profesorat a través de los sindicatos que son el su representantes. I quan prenguen una decisió, que tinguen en compte el que pensem nosaltres també, no que actuen sense escoltar a la comunitat educativa, a tota la comunitat educativa, eh, no només al professorat, també s'ha sabeu escoltar les famílies, eh? en general sabeu escoltar perquè a tot el món que està en aquesta comunitat educativa, sí. Y de educación pasamos al sector del calzado. Ayer en Les Corts Valencianes se reunió la Comisión Especial de Estudios sobre la revisión del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la industria del calzado en la cuña Valenciana. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que intervino en esa comisión minutos antes, traslado a los medios de comunicación que el tranvía en Elche es urgente si se quiere modernizar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 ...que se deben llevar a cabo en el templo... ...estará listo en el mes de junio. Bajo el lema el poder de los museos... ...y con el enfoque puesto en la sostenibilidad... ...en la digitalización y la educación... ...se celebra este mes el Día Internacional de los Museos... ...y es por esto que los diferentes eh, museos de la ciudad... ...ofrecerán a partir del próximo miércoles 18... ...y hasta fin de semana... ...y hasta ese fin de semana... ...una amplia y variada programación de actividades... ...con visitas guiadas... ...y jornadas de puertas abiertas... ...y también con talleres... ...vamos a ir por partes... ...el Museo de Pusol... ...su director Rafael Martínez... ...ayer dijo que van a entregar... ...a todos los visitantes un juego... ...para descubrir mediante pistas... ...las piezas intrusas en sus salas... ...a los visitantes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 ...claro, la persona que lo está buscando... ...lógicamente tiene una serie de pistas... ...y una cartulina que va un poco intentando ubicar... ...y una sopa de letras. Ángela Ramos del Museo de la Alcudia... ...destacó las visitas teatralizadas... ...para todas las edades que se llevarán a cabo... ...pues en los dos últimos fines de semana de este mes. Un arqueólogo nos enseñará el centro de interpretación... ...su modo de trabajar... ...como trabaja un arqueólogo... Una, ...una romana les enseñará dónde vive... ...su casa, las domos, las termas...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 El director de los museos municipales, Miguel Pérez, dijo que el Centro de Interpretación del Palmeral realizará talleres didácticos para explicar el funcionamiento del regadío, entre otras actividades, y el MAE acogerá en sus salas un taller de tejedoras íberas, cuentacuentos para los más pequeños, concierto y además mantendrá su ajedrez gigante. A las 7 de la tarde, eh, con el grupo Percusións de Elch, del Conservatorio Tierra,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 Vicente Molina Foix estará con nosotros en el programa La Glorita sobre las nueve y media de esta mañana... ...con motivo de la entrevista que le hemos realizado por su nombramiento como hijo predilecto de Elche. Molina Foix es su nombre del Renacimiento y uno de los intelectuales más destacados de las letras españolas de nuestro tiempo. Comenzó como poeta y ha tocado todos los registros, novela, teatro, ensayo, crítica, traducciones y cine... ...ha dirigido dos películas y ahora se encuentra inmerso... ...en la redacción de sus diarios... ...la pasada semana en Elche se le rindió un homenaje... ...por la calidad de su obra... ...el Instituto de Estudios Turulenses y la Fundación Mediterráneo... ...la revista Turia presentó un monográfico... ...de más de 500 páginas dedicado a su figura y obra... ...y en la entrevista de hoy... ...pues Molina Fois reconoce que su vinculación con Elche... ...sigue siendo estrecha... ...que el misterio sigue emocionándole... ...y que echa en falta más actividades e instituciones... ...que permitan ampliar el espectro cultural de esta ciudad. Que elche que tiene, ya hemos hablado de ello... ¿no? Que ...tiene tantas cosas, que tiene un museo... ...y tiene su festival de, de cine... ...y ahí tiene el misterio, o sea, tiene cosas extraordinarias... ¿no? ...pero a mí, me, yo le echa en falta a que eh, una unas, digamos así actividades e y, y instituciones que uh, uh, lograran ampliar el espectro de la ciudad Cambiamos de asunto Iciar Martínez, nuestra compañera nos cuenta ahora la jornada que desde joven Jovenpa se realizó ayer aquí en nuestros estudios de televisión BTL Tele Elch con motivo del plan Consolida. Buenos días Iciar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 Cambiamos de asunto. Por primera vez, el alumnado de bachillerato del Instituto Joanot Martorell pisó el Gran Teatro para escenificar los dos musicales que han estado preparando a lo largo de todo este curso. En este instituto, en este instituto llevan años apostando por los musicales, que ya se han convertido en una gran unidad didáctica, porque con ellos se aprende casi de todo, a trabajar en equipo...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 la profesora y coordinadora de Convivencia e Igualdad del Instituto Joanot Martorey, María José Antón, ya que la entrevistaremos sobre las nueve menos cuarto de esta mañana. Vamos a escuchar ahora un extracto de esas declaraciones. Es una aportación muy importante porque lo que se trabaja mucho es también la cooperación entre los alumnos, la mejora de la convivencia entre ellos,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 Y hoy en los cines Odeon se proyectará la ópera prima del director ilicitano Chema García... ...quien ha pasado del corto al largometraje con su primera película Espíritu Sagrado... ...tras años de cosechar gran cantidad de premios en los festivales de todo el mundo... ...por sus cortos hasta el domingo. Su thriller Espíritu Sagrado se proyectará en los Odeon... ...pero esta tarde a las 8 contará con la presencia de Chema García en el coloquio y por otro lado los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la película Valentina este fin de semana en los Odeon La Glorieta el despertador de Elche con toda la información local ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¿Buscas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 And through these crazy times, it's you, it's you, you make me sing your every line, you're every word, your everything.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Like elche, elche, elche. elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. ¡Hel! el que tienes Engaggi, tu programa en teoría sobre el circuito de fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleeix y en el Twitch de Teleeix con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, Mr.crypto.com, Pantatronic, Neurona gráfica y Finca Laguna by Pills en restauración. Míralos.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 Vamos ahora con la información deportiva. José Antonio González nos cuenta cómo el luchador ilicitano José Tomás Alcaide se ha convertido en campeón europeo.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 Al que saludamos y le damos los buenos días. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. ¡Qué sonrisa! Sí, sí. Bueno, hay pocas derrotas que eh, duelan tan poco, ¿no? Como decía ayer Fidel, eh, tras el partido, era la derrota menos dolorosa de su carrera. Pues eh, yo creo que sí. La verdad es que la permanencia es lo que se celebró anoche en el Estadio Martínez Valero porque bueno, el Mallorca como ya suponíamos no ganó en Sevilla, empató y con ese empate el Mallorca se queda con 33 puntos, podría llegar máximo a los 39 que tiene el Elche, pero en caso de empate ya sabemos que el Elche siempre estará por delante porque le tiene el gol averás ganado. Así que aunque ya ayer es verdad que el Atlético de Madrid ejerció como equipo de Champions, tres llegadas, dos goles y un larguero, eh, el Elche bueno, pues la verdad es que no pudo con el muro eh, que puso el Cholo Simeone. Y aunque Francisco puso su equipo de gala, pues no le alcanzó para, para crearle peligro. Pero bueno, lo más importante, en el descanso, cuando se supo el resultado del partido del Mallorca, la afición del Elche eh, lo celebró por todo lo alto, votando, haciendo la ola. El Elche va a celebrar su centenario, sus 100 años de historia en primera división. Eso no está al alcance de cualquiera. Y bueno, es, eh, yo creo que una magnífica noticia, una alegría para todos los aficionados blanquiverdes que ya en la segunda parte estaban más pendientes de la celebración que de que del propio partido. Y luego, bueno, pues en, en la rueda de prensa se habló poco nada del partido y sí de, de la permanencia y también de la renovación de Francisco. Ayer abiertamente ya dijo que le gustaría seguir, que había habido algún contacto al antes, pero que lo dejó todo para cuando se consiguiera la permanencia y que, bueno, ahora el momento de... ...de eh, trabajarlo ¿no? Bueno, las dos partes eh, han declarado que quieren seguir vinculadas... ...y bueno, lo normal es que continúe... ...ayer también el capitán del Elche en nombre de toda la plantilla... ...decía que les encantaría que siguese Francisco... Eh, ...que es el técnico ideal por su manera de ver el fútbol... ...por lo que les aprieta, por la intensidad... Y bueno, pues parece que, parece no, ha tenido final feliz esta temporada. Dos partidos antes de finalizar el campeonato, el Che ya tiene atada la, la permanencia matemática. Nos encanta que nos cuenten los detalles de la celebración, Paco, porque fue una fiesta el Martínez Valero. ¿Consiguieron una buena mm. entrada? Sí, mejor de lo esperado teniendo en cuenta que el partido acabó a las once y media de la noche, claro. ¿no? Eh, fueron 21.000 uh, y pico espectadores. Bueno. Sí, sí, sí, se esperaban unos 15.000 pero al final 21.000. Y la verdad es que muy buena entrada, muy buen ambiente. Eh, eh, y, y emoción a tope, cuando en el descanso empezó esos 20.000, 21.000 20. aficionados sí. a jalear. ¿El nombre de Francisco solo jalearon el nombre de no, Francisco? No, el nombre de Francisco fue al final del partido. Ah. Al final del partido que incluso el técnico Fíjate, se fue... Fíjate, al... con derrota y todo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, ahí me acuerdo también cuando en 2013 ascendimos en Almería... El Elche perdió en Almería, pero ya estaba ascendido la noche antes, ¿no? Son de esas derrotas mmm, dulces, ¿no?, que se bueno. suele llamar, ¿no? De las pocas veces que te importa poco la derrota, ¿no? Aunque el Francisco luego en la de prensa decía que estaban fastidiados, ¿no?, porque habían perdido, bueno, pero, que bueno, pero bueno, que, bueno, que se había conseguido el objetivo. Un objetivo que yo <ríe> creo que se consiguió el día que se ganó al Betis, sí. eh, y eso fue cinco partidos antes de finalizar la temporada, aunque matemáticamente quedará para la historia que lo consiguió dos jornadas antes. Pero, Pero en cuanto a lo que decías, sí, la afición se a... celebró en el descanso, en cuanto estábamos en el descanso y de momento el árbitro de Sevilla pita el final del partido, el Mallorca no gana y ahí, como todo el mundo, pues está pendiente de la radio, está uh -huh. pendiente, nosotros lo estábamos contando porque teníamos en el monitor el partido hicimos al final del partido y ahí todo el mundo empezó a celebrarlo como un gol. Eso, claro. es, se celebró como un gol, ¿no? Y a partir de ahí empezó la megafonía a... ...a alentar a los aficionados... ...seguiremos en primera... ...centenario de primera... ...y bueno pues ya ¿Y la ¿Y pusieron gente... Sweet Caroline? ¿o no? También, también, también... No? ¿también, no? ¿También no, ...eso, no, eso ya no puede faltar... ...el Sweet Caroline... Ya ¿Y el Aromas? Ar no, el Aromas ya no lo pusieron... ...se ah, lo pusieron al principio... Al principio ...ah, al principio. Vale, vale, vale... ...y nada, y en el descanso pues... El, ...cuando salieron los jugadores... ...en el segundo tiempo... La afición empezó a correr el nombre del equipo elche, elche, ah, y el Y el los jugadores empezaron a aplaudir ah, Una foto poco habitual Porque empezaba la segunda parte <risa> Iban perdiendo 0-1 Y fue poco habitual Y luego al final del partido, lo dicho, los jugadores eh, lo celebraron Eh, con el público y el técnico empezaron a cantar el nombre de Francisco y el técnico salió al centro del campo y aplaudió a, a toda la afición. Pero esto no acaba, <risa> quiero decir, no acaba porque además no. hay fútbol, no ha terminado la temporada No, no, no ha no no terminado no, no, no, no, no. lo, lo han adelantado, lo han adelantado el partido Celta-Elche porque no se juegan nada no, los dos vale. y lo han adelantado el sábado a las nueve de la noche, o sea. el sábado a las 9 Celta-Elche y ha partido intrascendente excepto uh -huh. lo que decía Francisco su objetivo es superar esos 41 puntos que es la máxima Alá puntuación del Elche en primera. Y quedar lo más alto posible porque eso va a suponer también más ingresos para Premio económico, sí, cada posición que subas es algo más de un millón de euros que la Liga te da y, bueno, pues es importante también en ese sentido. Así que, bueno, los dos próximos partidos, recordamos, Celta-Elche y el Elche-Getafe, que todavía el Getafe está luchando por sí, la permanencia sí, el matemática Getafe, como, como, como El Getafe empató ayer. Ahora tiene 38 está, puntos ¿no? sí, Está, está a punto Está a punto está a punto. punto de caramelo Y yo creo que aquí llegará también salvado Bueno, pues nos quieren un poco más en Madrid en, eh, Sobre todo los del Atlético de Madrid ¿no? eh, sí, sí, ayer fue Porque ellos consiguieron la, eh, la, los puestos eh, de Champions de Champion. Y nosotros la permanencia Si sí, pocas veces en un partido los dos eh, Al final se dan la mano En el sentido que los dos acaban contentos Y, y los dos ayer consiguieron el objetivo. Y los jugadores del Atlético, me, me dice Antonio que, que corte. <risa> no, pero continúa. ¿Los jugadores del Atlético aplaudieron a los del Elche? No, no. no. no ellos, a tanto no llegaron, no, no, no se sumaron eh, a la fiesta. No, ellos van a la suya y... Es que y, me gusta el cotilleo, Antonio, me gusta Mova. Ya, pero después, <risa> ya, lo, después te lo traes un ratito. <risa> claro. Bueno, pues... Venga, eh, micrófono cerrado. Nada, que enhorabuena a la afición del Elche cierto. porque ya puede respirar. Gracias, Paco. A vosotros, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Let's go.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 El tiempo en Tele-Elch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de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 Aigües de Elche, Cerca de ti. 8 de la mañana, 37 minutos y medio en este jueves 12 de mayo 2022. La temperatura ascendiendo 15 grados, 7 décimas. Nos marchamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta cómo está la circulación. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en los accesos y salidas de la ciudad y dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Circulación densa en Filet de Fora, Juan Carlos I, Francisco Vicente Rodríguez en Victoria Ken y Federico García Lorca. ...que conforme nos vayamos acercando a la hora punta... ...se irá haciendo más complicada en los puentes... ...en la avenida de Ramón Pastor, dirección Aljub... -Yup, ...avenida Don Bosco, dirección Matola... ...y en general en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto a cortes de calle... ...la calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras... ...y desde Basa del Moros no se, eh, está cortada...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 en titulares, los principales diarios destacados de este país. ¿En las noticias que está ocurriendo en el mundo? Diversidad es lo que he podido contemplar a no a primera vista. Ya sí. no estamos en el monográfico del espionaje, no. las consecuencias del CNI ni la guerra, <risa> ni la guerra ni, de Ucrania. Cosas, vamos, Venga, a ver, vamos a ver eh, qué, ¿qué, nos eh? dicen, qué nos dicen, En El País fotografía de la guerra de Ucrania uh -huh. guerra de Ucrania, día 78 Ucrania detiene el flujo de gas a la Unión Europea desde la zona uh -huh. ocupada Kiev uh -huh. argumenta razones de seguridad por los combates en Donbass, el operador ruso no ve posible desviarlo por otro conducto, es decir, menos gas la fotografía en portada es de un periodista que muere tiroteado en una acción del ejército israelí en todas partes Más noticias que hay en el país. Igualdad planea un permiso retribuido en el último mes de embarazo. Y una noticia esperanzadora, mucho. Una molécula devuelve la memoria a ratones. El descubrimiento abre nuevas vías para buscar la cura del Alzheimer. La enfermedad de este siglo. Nos marchamos a ABC, una fotografía en portada con dos militares heridos y un civil. Y es que, como cuentan, militares y civiles heridos víctimas de los combates en el Donbass conviven en centros improvisados. Y su titular en la parte más alta, debajo de ABC en grande, la directora del CNI supo la semana pasada que entregarían su cabeza. En el mundo, fotografía de un brindis... ...se ha celebrado en Ciudad Real... ...es el presidente Sánchez... ...en la Feria Nacional del Vino... ...pero... ...el titular es... ...los insultos de Sánchez al Partido Popular... ...complican los grandes pactos... ...los populares creen que arruina la cordialidad de Feijó... ...debe de frustrar... ...ser tan bueno y tan poco reconocido... ...dijo Aval... ...en cuanto a la guerra en Europa... La contraofrensiva del mordisco permite a Ucrania liberar Yarkov. Se está convirtiendo en un auténtico tira y afloja la guerra en, en Ucrania. Y por último, la razón. La razón, una fotografía de Sánchez hablando en el Congreso de los eh, Diputados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gesticulando. Y es que alarma en Moncloa por el CNI nos pueden hacer la vida imposible. Ministros y Héctor Cargos creen que el trato a los servicios de inteligencia puede ir en nuestra propia contra. Pero Sánchez supervisó y controló la comparecencia de Paz Esteban. En cuanto a la guerra, fotografía de un herido. Ucrania justifica el primer corte de gas a Europa por los ataques en Lugansk. Y por último, una fotografía de reunión de jóvenes, una manifestación de jóvenes. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán aportar sin permiso. El Ejecutivo busca blindarse ante el recurso del Partido Popular en el Constitucional. Pues sí, eh, como has dicho al principio, hay variedad de, de información. La más destacado que se pierde gas en esa guerra de Ucrania para Europa y evidentemente el debate ya está servido con esa ese anteproyecto de ley que pretende sacar este gobierno de sánchez para eh, pues eh, permitir el aborto a las menores de edad sin permiso de sus padres la glorieta con rosmaría alonso y antonio bazán acción El Gran Teatro acoge esta misma semana, ayer y hoy jueves, dos musicales benéficos impulsados por el Instituto Joanot Martorell, en colaboración con el Ayuntamiento del Chile y la Consellería de Educación. La recaudación irá destinada a Save the Children, en apoyo a Ucrania. Para hablar de esta iniciativa, contamos hoy con la profesora y coordinadora de Convivencia e Igualdad de este instituto, María José Antón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Supongo que andáis tanto ayer como hoy liadísimos preparando esos musicales. porque el Joanot Martorey eh, tiene marca de musical? Pues esto es un proyecto que empezó hace bastantes años a un nivel de exclusivamente asignatura de educación física, de expresión corporal y se pretendía incluir otras áreas también para trabajar al mismo tiempo. Y a lo largo de los años pues se ha ido viendo la necesidad de plantearlo como un proyecto de innovación educativa, que es como está ahora planteado, Eso en el que intervienen pues, bastantes departamentos y el alumnado de primero de bachillerato lo tiene como una gran unidad didáctica en un trimestre de, de la asignatura de Educación Física. Eso es lo que queremos saber, lo que hay detrás de ese adjetivo, gran unidad didáctica, ese gran, ¿qué aportan los musicales para vuestro alumnado?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 Y toda una, lo que lleva la organización, porque también se, se determinan diferentes comisiones de trabajo no. en toda la organización. Hay personas que se encargan de los guiones, de la estructura, del montaje, hay muchas cosas implicadas aquí. Lleváis muchos años y esta misma unidad didáctica se ha extendido a otros institutos, la importasteis vosotros, la estáis exportando vosotros. ...y con la y importante, con la nueva reforma de la ley educativa, ¿cómo queda? Pues esto queda enmarcado dentro de un proyecto de innovación educativa... ...seleccionado por la Consejería de Educación... ...y ahora también, como se impulsa el intercambio de experiencias... ...con el programa IMOUTE, también estamos en este programa... ...han venido de otros centros uh, como observadores de este proyecto... Con lo que eh, podéis, puede, podéis exportarlo ¿no? a otros institutos, ese es el, el objetivo. Pues háblanos de los musicales, los que habéis preparado para este curso, porque se preparan, ¿cuántos musicales se preparan o salen por, por curso? Se preparan dos musicales, porque hacen un musical, un grupo de primero de bachillerato, el de Humanidades, y otro musical, el grupo de Ciencias de primero de bachillerato. ...y este curso pues ayer miércoles lo llevó a cabo el Grupo de Ciencias... ...que es un musical un poquito pues recreando toda la historia de West story ...y esta tarde, esta tarde noche se representará el musical del primero de Humanidades... ...que es un poquito como un compendio de música en el cine y en el teatro... ...a lo largo de un poquito la historia de, de los musicales de cine y teatro... ¿Y cómo, cómo, qué hacéis con las entradas de los musicales? ¿Siempre lo, lo escenificáis en el Gran Teatro? ¿Qué, ¿Qué escenarios son los que normalmente los alumnos eh, pisan? Bueno, esto también ha llevado una trayectoria. Al principio simplemente se escenificaban aquí en el gimnasio del instituto y el público era propio alumnado del instituto. Luego la iniciativa se amplió y también venían los colegios que tenemos adscritos, los alumnos de texto que luego iban a venir aquí, también venían a hacer público de estos musicales. Luego hubo un curso antes de la pandemia que se pudo escenificar en la Iota, de, de Elche, y la verdad que ya fue una mejoría importante. Y el año pasado tuvimos la suerte de poder escenificarlo en el Centro Polideportivo del Toscas. ...y este curso ya por fin llevamos ya mucho tiempo intentando representarlo en el Gran Teatro... ...y este curso gracias a pues todo el apoyo recibido por el Ayuntamiento... ...sobre todo parte por parte de la Consejalía de Cultura y Educación... ...pues por fin hemos podido representarlos en el Gran Teatro. O sea que estrenáis, ¿estarán muy nerviosos los muchachos y muchachas? Pues sí, sí, los nervios son diferentes porque... ...es una escenografía mucho más impactante para ellos... ...incluso había algunos que no han ido nunca al Gran Teatro... ...y esto también pensamos que sirve como un... una apertura cultural de todas las familias de, de aquí del centro. Y un gran paso para ellos... Sí. Eh, ...María José, eh, pero no solo tiene valor pedagógico este trabajo... ...también tiene un gran valor solidario... ¿Siempre destináis los musicales a alguna causa benéfica? Sí, siempre que ha sido con un cobro de una entrada por asistencia, ha sido destinado a una causa benéfica. Tenemos, el, podemos decir, como una colaboración con Save the Children y este curso también se dedicará a Save the Children, sobre todo a colaborar con la causa de Ucrania. El, la guerra de Ucrania eh, está muy presente en todas las aulas, L, eh, los jóvenes os preguntan, están inquietos, ¿no? Sí, sobre todo cuando empezó, es porque es como todo, ahora está un poquito más apagado pero no se olvida, no se olvida y ellos pues preguntan y también se trabaja este aspecto solidario. Pues han acertado, han acertado con el destino, aciertan con esta unidad, no lo digo yo, sino los años que lleva Joan Martorey educando en valores y educando a través de la música. Eh, no sé si habéis hecho algún estudio o una estimación de cuántos artistas salen de vuestro instituto. Pues no hemos hecho un estudio formal que podamos dar como una comparativa totalmente objetiva, pero sí que es cierto que cada vez... ...hay más alumnado que se decanta por estudios artísticos... Se, pues ...se van a otros centros a continuar otro bachillerato artístico... ...o a otras escuelas de arte dramático, etcétera. Y una pregunta, una curiosidad... ...¿qué bachillerato son los que tiene Joanot Martorey? Pues tenemos estos dos que te he comentado... ...tenemos el de ciencias y el de humanidades... Pues a ver cuándo cae el artístico. Muchísimas gracias. En esa línea estamos. Muchísimas gracias, María José. Y suerte, suerte para los próximos musicales y para el de el de hoy, el último. Muchas gracias a vosotros. Esperamos los gustes.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 8 de la mañana, 53 minutos y medio, la temperatura subiendo, hoy el calorcito parece que va a llegar 16 grados y medio es lo que tenemos en este momento Vamos a hablar de un hombre que ha marcado historia en el pop español, Antonio Vega Ya lo creo, el autor de La chica de ayer Tal día como hoy de 2009, a sus solo 51 años nos dejaba en 1978 formaba junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop. Antonio Vega ha sido, sin duda alguna, considerado uno de los compositores fundamentales del pop español. El intimismo de sus canciones, su sensibilidad, todo ello le ganaron la admiración de la crítica y del público. Antonio Vega desde los años 80 tenía graves problemas de drogodependencia. Un hecho que con el tiempo había dejado de ser un secreto para el público debido a su evidente deterioro físico para convertirse en un componente más de su aura de cantante maldito. Fallecía un 12 de mayo de 2009 a causa de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses antes. Fue fulminante. Bastante. Pero nos dejó canciones como este, Se dejaba llevar por ti... Una canción que eh, con el, el, que la compuso ya en su carrera en solitario. Uh -huh. Pero Antonio, eso de Se dejaba llevar por ti... Eh, no te suena que quizá hiciera un guiño a esa droga, a esa droga de dependencia, continuos, continuos a cada en cada una de sus canciones a ese estar enganchado y no poderse separar. Me encanta esa canción. Antonio Vega.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 was running blind like a silver lining love of sky. Son las nueve de la mañana. Comenzamos aquí la tercera y última hora del programa La Glorieta. Después de dejarnos llevar por la música de Antonio Vega, uno de los grandes de la movida madrileña... Vamos a comenzar en esta tercera hora del programa La Glorieta, nuestro relato informativo, en las noticias que venimos contándoles desde las 7 de la mañana. En portada les estamos contando ese plan de movilidad urbana sostenible que el equipo de gobierno va a aprobar en el pleno de este mes para ponerlo en exposición pública y luego aprobarlo definitivamente. Es un plan que va a cambiar profundamente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 Pues un plan de movilidad sostenible que no contempla el tranvía, que sigue la Diputación Provincial. Ayer mismo el presidente Carlos Mazón, en Valencia, en la Comisión Especial de Estudios sobre la Revisión del Modelo de Negocio para la Mejora de la Competitividad de la Industria del Calzado en la Comunidad Valenciana, lo defendió. Dijo que con el tranvía es en Elche es algo urgente si se quiere modernizar el parque empresarial y facilitar la movilidad sostenible de todos los trabajadores. En la comisión en esa comisión Mazón exigió además al eh, gobierno del Botánico el desarrollo de un plan director integral de ayudas al sector y la reducción del impuesto de actividades económicas.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 Cambiamos de asunto bajo el lema el poder de los museos y con el enfoque puesto en la sostenibilidad, la digitalización y la educación se va a celebrar este mes el Día Internacional de los Museos. Es por esto que los diferentes museos de la ciudad ofrecerán a partir del próximo miércoles 18 y hasta el fin de semana una amplia y variada programación de actividades con visitas guiadas, talleres, eh, conciertos y jornadas de puertas abiertas Todas esas actividades las presentaron ayer los diferentes responsables de los museos que hay en Elche. Por ejemplo, el de Pusol dijo que se va a entregar en esas visitas guiadas un juego para descubrir a quienes participen en ellas, para descubrir eh, mediante pistas las piezas intrusas en sus salas. También en la Alcudia, Ángela Ramos, eh, del Museo de la Alcudia, destacó las visitas teatralizadas eh, que van a ofrecer ...para todas las edades... ...tanto el fin de semana que viene como el próximo... ...es decir, los dos últimos fines de semana de este mes... ...la directora del MUPE también destacó... ...que se van a abrir las puertas de sus laboratorios... ...para conocer desde dentro... ...el trabajo que realizan los paleontólogos... ...y el director de todos los museos municipales... ...pues estuvo enumerando todas las actividades... ...que se van a llevar a cabo... ...tanto en el Centro de Interpretación del Palmeral... ...como en el MAE... ...en el Museo Arqueológico y de Historia de Ilche... Vicente Molina Foix estará con nosotros en unos minutos en el programa de La Glorieta con motivo de la entrevista que le vamos a realizar por su nombramiento como hijo predilecto de Elche Molina Foix es un hombre del Renacimiento y uno de los intelectuales más destacados de las letras españolas de nuestro tiempo en la entrevista... Molina Fois reconoce que su vinculación con Elche sigue siendo estrecha, que el Misteri sigue emocionándole y que echa en falta más actividades e instituciones que permitan ampliar el espectro cultural de la ciudad. Y ahora nuestra compañera Iciar Martínez nos va a contar la jornada que desde Jovempas se realizó ayer aquí en nuestros estudios de Teleelche, en los estudios de televisión, con motivo del plan consolidada de esta asociación de jóvenes empresarios. Buenos días, Iciar.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 Y terminamos con un último apunte cultural y es que esta tarde se proyectará la ópera prima del director ilicitano Chema García en los cines Sodeón, quien ha pasado del corto al largometraje con su primera película Espíritu Sagrado, tras años de cosechar gran cantidad de premios en los festivales de todo el mundo por sus cortos. Hasta este domingo su thriller Espíritu Sagrado se proyectará en los Sodeón, pero esta tarde a las 8 contará con la presencia de Chema García García,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 Ja pots trobar a Elge el contenidor del Cicotel residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, Cicotel celestrodomèstic, CD's i DVD's. Localitza el teu minipunt més pròxim. Els veuràs situats a Carrús, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Minipunt net a Elge. Més a prop, més fàcil.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 te desgasta no tiene buenos modales y no es atento contigo ese hombre no se merece que le des tanto cariño él duerme la mañana y tú trabajas y luego por la noche se te escapa te exige que tú le laves que lo vistas y lo calces y si acaso tú protestas se en la puerta I una nota que dijera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 Vicente Molina Foix es uno de nuestros ilicitanos que, al igual que el misterio, el palmeral es patrimonio de la humanidad, porque como escritor ha llegado a lo más alto. Su obra ha sido reconocida con los premios más prestigiosos de nuestro país. Molina Foix es uno de los intelectuales más importantes de nuestros tiempos y, aunque vive y trabaja fuera de Elche, su vinculación con nuestra ciudad es bien estrecha. No olvida a su familia, amigos y sobre todo al paisaje de su infancia. Y esa es la suerte que tiene esta ciudad, haber acogido el nacimiento de un gran talento para las artes, que sabe conmover al lector y al espectador. Él es un hombre del Renacimiento, comenzó como poeta y ha continuado escribiendo teatro, novela, ensayos, ha compuesto libretos de óperas y como cinéfilo ha conseguido cumplir su sueño, dirigir dos largometrajes. Su testamento literario está depositado en las cajas del Instituto Cervantes de las Letras y el Ayuntamiento de Elche le ha nombrado hijo predilecto de la ciudad. Y hace tan solo unos días vino a Elche el pasado miércoles para asistir al homenaje que el Instituto de Estudios Turolenses le rindió junto a la Fundación Mediterráneo. Pronto tiene previsto volver a Elche para recoger su título, el de predilecto. Muy buenos días, Vicente Molina Foix. Enhorabuena Hola, por días. por tanto éxito. Bueno, bueno. Pues el éxito muchas veces está aparejado a la edad, ¿no? Si uno, si uno vive una larga vida, y yo, la mía, es larga ya, eh, tiene más más posibilidades de tener reconocimiento que la gente, y he conocido a varios años, varios eh, escritores y escritoras de mucho mérito... ...que murieron más pronto... ...y por tanto tuvieron menos reconocimiento... ...siendo muy dignas de tenerlo. Pero Vicente, yo he leído esa revista, ese monográfico... ...que le ha dedicado Turia, eh, la revista Turia de Teruel... ...y la verdad es que el éxito es el trabajo... ...es impresionante la cantidad de méritos que has hecho... Bueno, eh, eh, eh, la cantidad de cosas, en efecto, sí, con mérito, eso no soy yo el que, yo, yo me, me he esforzado a lo largo de mi vida en escribir y hacer las cosas que he hecho dentro de la literatura o de la crítica o del ensayo, me he esforzado en hacer, es decir, nunca, nunca he hecho labores de, de aliño en la literatura, no me gusta el aliño en la literatura, el aliño me gusta... Cuando tomo una tapa en un en uno de nuestros bares, ¿no? Eh, en la literatura, la concentración, el empleo el empleo del tiempo, eh, la dedicación exclusiva a ella, cuando pude ya dejar la universidad y me dediqué exclusivamente a, a mi trabajo de escritor, todo eso lo hago con el máximo empeño, con el máximo entrega, tomando como modelos no a los genios que, que digamos así, que repentizan, ¿no? que, que encuentran las cosas muy fácilmente, como los hay, escritores y poetas de, de mucho talento, que eran unos improvisadores, casi. Mi modelo es el modelo que, por utilizar un nombre eh, ilustre, quería Flaubert, Flaubert el perfeccionista, el que quiere mm, no dejar mm, imprimir, con su nombre, una página de la que él no esté plenamente satisfecho. Yo he querido hacer en las novelas, tanto como en la poesía, he querido hacer, he querido, eh, digamos, hablar de las cosas y de mí mismo con el más exquisito cuidado de que eso esté dicho de manera que al lector le atraiga, le haga pensar y le... Y le, y le ...haga a veces... ...porque hay mucho humor en mi novela ¿no?... ...también eso eh, forma parte de la literatura. Pues para... ...para haber empezado esta carrera tan larga... ...Vicente... Eh, ...vamos a empezar con los inicios... ...porque todo esto ocurrió en Elche... ...¿qué niño eras de pequeño?... ...¿eras el prota, el monaguillo... ...el tímido, el distraído... ...el empollón... ...¿cómo eras? Bueno, la, la, los niños van cambiando... ...claro... Yo, los primeros recuerdos no, no son míos, son los recuerdos diferidos por mi madre o por mis hermanos que eran mayores que yo, yo tenía una diferencia de 5 años con mi hermano eh, superior a mi edad que tenía 5 más como digo y mi hermana tenía 7 más, entonces yo era, yo era el pequeñín de la casa eh, y Esos primeros recuerdos los tengo de, pues eso, lo, lo, todas las familias los tienen, ¿no? Los relatos, las leyendas familiares de lo que hizo este niño aquel día cuando se comió no sé qué o cuando, como fue mi caso, yo eh, creí que una señora muy vehemente, una irisitana muy vehemente que le estaba contando algo a mi madre en, en la calle en un encuentro y yo, según, según la interpretación de mi madre, la vi... ...tan exaltada contándole con tanto pasión... ...y con tanta énfasis lo que estaba contando... ...que no sé lo que era... ...yo, yo que no había hablado nunca... ...dije mi primera palabra... ...tota, tota... O sea, ...y yo creía que esa señora estaba insultando a mi madre... ...con su vehemencia... ...bueno, eso, de eso un acuerdo... ...luego lo que me empieza a acordarme ya es... ...con la vinculación tan especial que yo tuve, una de las más bonitas de mi vida, son mis padrinos de bautismo, que eran visitanos y que eran propietarios, la, la, la mujer Rosita, Rosita Román, era la propietaria de un hotel, un hotel estupendo que había en el que desapareció, el hotel Comercio, y mm, después mi padrino Sebastián Guirao, que era un, un socio del club de fútbol de Elche en el momento de esplendor. Yo, que nunca he sido muy futbolero, pues por ir el, al partido con mis padrinos, pues me iba muy gustoso y allí viví la edad de oro del fútbol licitano. Ya. Eh, la verdad es que me has hablado de tus padrinos, pero ¿y de tus padres? ¿Ellos qué, qué valores te inculcaron? Bueno, mis padres me, me inculcaron uh, los valores digamos, yo los, yo los yo los valoro esos valores que ellos me inculcaban como algo muy alto porque mi, mi padre era un hombre muy recto hombre así de, de, de no un moralista pero sí un hombre que se, se tenía asimismo tenía por hombre recto tenía un trabajo difícil como un hombre que manejaba los, la, la, la, el dinero de de los organismos en los que trabajó el ayuntamiento de elche primero después la diputación de alicante es decir en una época de mucha de mucho movimiento y de mucha construcción y de mucho mi padre yo no lo entendía porque yo era un pequeño pero mi padre pues trataba de, de hacer las cosas con rectitud tenía fama por eso y también eh, allí lo que me inculcaron sin saberlo yo casi es una cercanía y por tanto un amor que fue fácil después en, en darse a conocer al misterio. Mi padre, mis padres eran valencianos, mi padre de, de Sueca y mi madre de Valencia. Eh, y, y vinieron a Elche pues, eh, para trabajar en la administración del Estado y ahí nací yo. ¿no? Y ellos iban... Ya porque claro, mis padres seguía siendo del siglo 14, ¿no? Y pues, les gustó mucho, mi padre tenía una una querencia uh, musical porque mi abuelo, mi abuelo Vicente Molina, que yo no conocí, ¿eh? Eh, era un hombre que había tenido muchos digamos así había hecho sus pinitos en el mundo de la música como promotor, promotor musical con el maestro Serrano, en la salud de la valenciana de, de este gran maestro entonces en mi casa había una cierta una cierta afición y respeto por la música cuando mis padres llegaron a Elche, pues encontraron con queencia había está no una farzuela sino una especie de ópera sagrada o oratorio espectáculo y acto de fe cristiana tan insólito tan importante y tan, y tan incomparable entonces mis mi padres entendidos eso luego lo supe por otra gente, eh, ayudó eh, desde su de, de interventor de fondos de, de del ayuntamiento en las eh, ayudas a Misteri, yo luego pues he sido un, un verdadero, no, así vergüenza decirlo con esa palabra, un fan del Misteri, ¿no?, porque el Misteri desde que he podido, desde que he volvido a vivir en, en Inglaterra, que esos años no pude porque estaba ahí, claro pues de siempre que he estado cerca de, de, del misterio, cerca de la basílica, he ido en los años pares, en los años pues, que se tocan en, en noviembre, también he ido y, y en agosto, y luego pues he tenido un, uno de los reconocimientos, tú has hablado antes sí. de unos reconocimientos, los tengo en efecto, uno de los que más valoro, uno aún no, aún no lo soy porque me falta la, la, la, el nombramiento y la insignia ¿no? que es el de hijo predilecto que me hace que me hace mucha ilusión pero uno que fue físicamente muy emocionante para mí fue ser caballero porta estandarte del misterio en el año si no recuerdo mal 1990 eh, pues, mi madre aún vivía yeah. y una de las alegrías de su vida fue ...venir conmigo, yo la insta uh -huh. instaló conmigo en el hotel... ...en Elche, porque yo tenía que salir todos los días... al claro, no iba a ir y venir... ...entonces nos instalamos con mi madre en la habitación... ...y yo en otra, en el, el hotel... ...y yo por las tardes me ponía el chaqué caluroso en verano... ...porque eran las representaciones de verano... ...y mi madre se iba, mi hermana o con quien fuera... Al, ...al misterio y allí en la tribuna se ponía y todos los días lo veía... ...y le daba mucha ilusión verme a mí, a su hijo pequeño... ...con el chaqué de mi padre, que se había quedado en la casa... ...y, y me venía perfectamente y no hubo que arreglar... A, a, a ...bajando por el, o subiendo por el andador... Eh, ...en una, bueno, en, la, en lo que es la presencia civil... ...la única presencia civil importante del misterio, del misterio. ¿no? Pues, pues vicente misterio. me has me has destacado un momento importante en tu vida ese nombramiento de caballero porta estandarte el misterio como eh, la reacción que tenía sobre tu madre eh, ese nombramiento ese papel que interpretabas pero ahora en estos momentos en 2022 qué sientes cuando escuchas esto tan lejos Te he puesto el final, ¿eh? El... ¿Este es el sonido de las puertas del cielo? ¿De tus puertas del cielo? Sí. Bueno, es que eso, es que eso claro, eh, yo, el misterio es algo que no, no lo digo así de manera retórica, ¿eh? ¿eh? De las cosas que además luego se pueden demostrar. Yo, el misterio, el misterio me, me emociona siempre que lo veo, siempre lo, lo habré visto... 30 60 veces ¿no? no sé cuántas no lo he visto además desde de distintas per perspectivas cuando estaba de caballero se veía desde esa situación un poco privilegiada que tienen los caballeros electos para sentarse al lado de los actores y de y del escenario en el escenario ¿no? siempre me emociona ...o sea es, es o sea, yo que soy poco de llorar eh, eh, casi siempre lloro en algunos de los momentos del Misteri, Me lloro eh, porque ahí se mezclan las eh, memorias de mis padres y de mi, her mi hermano, llegó a ser, eh, estaba en la iba hizo la prueba del ángel iba a cantar un verano y ese año fue el año en que en junio mi padre tuvo que tomar posesión de su nuevo puesto en, en Almería y nos fuimos allí y mi hermano ya no, ya no cantó. Es decir, yo te, yo asocio asocio una parte de mi familia al amor que ellos tenían, a esa emoción que me transmitieron, pero luego también lo asocio a una cosa que yo he hecho, lo que yo llamo así medio en broma, proselitismo ilicitano, que es de llevar a este a amigos míos, a escritores, con Benet, Javier Marías y una larga Eduardo Mendoza, una larga lista gente a la que yo les convencía de que tenían que venir a ver esta maravilla. Nadie salía decepcionado y, al, qué, y algunos salían llorados. Qué importante, qué importante es tenerte para, para como embajador del Misteri. Hemos hablado del Misteri y del Palmeral. ¿Qué sientes? Porque el palmeral, no sé qué sonido ponerle al palmeral. Supongo que tendrá muchos, son impresionantes. Pero yo sé que has hecho mucho por el palmeral. Des, eh, cuando has podido, por ejemplo, cuando estabas eh, trabajando con Stanley Kubrick, eh, creo que las palmeras que aparecen en una de sus películas, creo que la chaqueta metálica, son todas de Elche. Sí, bueno, ahí, ahí yo, hay que decirlo, yo, yo las reconocí, las palmeras de Elche, pero eso lo hicieron... Lo hicieron ellos como la productora, eh, yo no recuerdo si yo, es posible, porque yo ya le, a le había conocido antes con otras películas anteriores, y hablábamos cuando yo iba a Londres, fueron en dos de las películas, yo pasé ahí unos días, eh, a lo mejor hablé del de, de Palmeral de Elche, claro, que, que es una cosa muy insólita en Europa, muy muy original e insólita, entonces... Eh, Yo no lo no sé no me quiero aquí a poner méritos eh, que, que no tengo yo no, yo no sé si las palmeras de él que, que fueron trasplantadas allí a, a las afueras de londres donde él rodaba para recrear un ambiente oriental en este caso era vietnam eh, bueno las palmeras las palmeras lucían estupendamente ¿no? eh, nadie salvo bueno los que las eh, aron ¿no? y yo mismo sabían sabíamos que eran de leche ¿no? pero lo malo es que algunas de ellas por necesidades de guión sufrieron un poco algunos daños ¿no? porque les algunas ramas quemadas y cosas de estas porque allí era para ambientar una escena de desenlace de asalto a una posición del con y Pues, Vicente Molina, son muchas las historias que podemos contar eh, de ti aquí en esta ciudad. Las contarás, porque tendrás que venir a recoger esa insignia de hijo predilecto y será bien pronto. Pero sí que me gustaría saber por dónde andas, porque el miércoles pasado ya nos dijiste o diste a conocer una faceta poco conocida, que son tus diarios. ¿Sigues soñando? ¿Sigues escribiendo en esos diarios tus sueños? sí no todos los días porque eso depende de, de, del, del sueño, el sueño se presenta o no se presenta. Hay siempre sueños, yo eso lo tengo comprobado y gente que lo ha estudiado de manera mucho más eh, específica lo sabe y han escrito sobre ello. La, la cabeza la cabeza no se duerme plenamente, o sea, la mente no se no se duerme. La, la mente la mente trabaja, trabaja en sordina. Y preferiblemente en silencio aunque yo he conocido gente que hablaba por la noche ¿no? Eh, yo no hablo por la noche a mí me hablan por la noche los personajes porque últimamente en los últimos años el año que viene se cumplirán 30 años de que yo de la fecha en que empecé el, el, el, a llevar el diario eh, fue en febrero del 2000 del, del 3 porque ¿no? ...que al... del 93... ...quiero decir, perdón, o sea, me equivoco así... ¿no? ...del 93, con lo cual en el 23 haremos 30 años... ...bueno, eh, al principio eran el relato que yo recomponía de cosas... ...algunos muy divertidos, otros eh, patéticos... ...muchos de ellos en sus arranques presididos por las dos personas... ...que habían muerto, dos personas fundamentales de mi vida... ...que habían muerto, una en enero en 93 y mi madre era la segunda eh, unos meses más tarde la primera fue Juan Benet, un escritor extraordinario y amigo y maestro de mí y de muchos escritores de nuestro país y mi madre pues era la persona con la que yo tuve una relación siempre muy a veces un poquito reñida porque eh, teníamos temperamentos similares éramos dos libras nacidos en, el, en los mismos días de años distintos, y a veces a veces chocábamos amistosamente con el temperamento de Libra, que no es tan equilibrado como dice la, la, la astrología, al menos en mi experiencia. Pero yo luego, cuando mi padre murió, pues eh, yo era el único hijo soltero y el pequeño, pues eh, tuvimos una vida muy agradable de... De hijo y, y, y madre que a veces era un poco una relación de pareja desigual entre un hijo que, que, que iba a ver a su madre que estaba sola y muy sola y, y que luego eh, en algunas ocasiones son fueron experiencias muy gratas para mí yo la invité a hacer viajes estuvimos, eh, estuvimos en Santander, en un balneario estuvimos en, en Londres ...y el viaje que más recordaba ella... ...hasta los últimos días de su vida... ...un viaje a Marruecos, que de repente... ...claro, mi familia viene toda, toda valenciana... ...fuimos todos un poco colonizados por los árabes... ...en, este, en ese parte de España, más que en, que en otras... Y mi madre de repente tuvo una un deseo... ...yo le hablaba de ir a París... ...y de ir a otros sitios, a Italia... ...y me dijo, no, a mí me gustaría ir a Marruecos... ...y allí fuimos a Marruecos, mi madre e hijo mi madre andando por las casvas y los aduanes y los, y los y las ciudades más difíciles de andar, como por ejemplo Feds, es maravillosa pero muy intrincada, allí estaba mi madre que no se paraba y en el bazar y en, y en el, los mercados la veían, mi madre tenía entonces 80 años ya, o 79, y la veían, una señora tan brava y tan entusiasta, bueno, no es otro recuerdo para mí imborrable. Pues Vicente Molina, no hay mucho tiempo y me gustaría que me dijera cómo cómo, ya que es un hombre de sueños, cómo sueña esta ciudad, cómo cómo le desé cómo desearía que fuera Elche. Bueno, y yo Elche me gusta, la quiero, la, la he recuperado cada vez más poco a poco y ahora ya me siento prácticamente ya instalado allí, aunque no tenga la casa allí propia. Eh yo la yo la, la soñaría, digamos así, un poco más volcada en, en, en cosas de la cultura. O sea, Elche es una ciudad grande, no es un pueblo, no es un pequeño pueblo, ¿no? Es una gran ciudad tiene al lado a otra gran ciudad que es Alicante eh, y bueno, y en toda la zona y a mí me parece que Elche mmm, que tiene ya hemos hablado de ello, ¿no? Tienen tantas cosas, como bueno, tiene un museo, y tiene su festival de, de cine, y ahí tiene el misterio, tiene cosas extraordinarias, ¿no? Pero a mí, me, a mí, yo le he hecho en falta a él que, una, unas, digamos así, mmm, actividades e instituciones que mmm, lograran ampliar el espectro de la ciudad, eh, o sea, hay ciudades ahora con los nuevos eh, con las nuevas eh, digamos, tecnologías, con las nuevas eh, iniciativas que se toman que están que se están, digamos, regalándose a sí mismo, centros locales, festivales, eh, semanas de algo, es decir, yo creo que Elche tiene el suficiente material eh, genuino el, ...no sólo por lo que hemos dicho, sino también por la situación... ...y las capacidades humanas de la ciudad... ...es una ciudad que va creciendo... ...y bueno, eh, a mí me gustaría me gustaría ir a Elche de espectador... ...me gustaría de, ir a Elche de espectador... ...o sea que Elche fuera para mí lo que yo encuentro... ...yo soy muy viajero y cuando llego a una ciudad... Lo primero que voy a ver es la iglesia, porque me gustan mucho las iglesias, aunque no sea muy muy, muy practicante de la religión. ¿no? Eh, la de Elche ya la conozco perfectamente, incluso he trabajado en ella, digámoslo así, medio cómicamente. no Y eh, ver el museo, ver las bibliotecas, ver los centros mmm, que han revitalizado muchas ciudades con sus actividades o su escuelas, o, su, o sus arquitecturas o sea, Bilbao era una ciudad Bilba mucho más grande que elche claro eh, Bilbao era una ciudad mortesina hasta que frente a muchas ideas contrarias se hizo el guggenheim elenheim el que es una obra maestra de la, de la, de la um, arquitectura y luego tiene sus contenidos claro artísticos re, recambió rediseñó la ciudad la la revitalizó. Pues me, mí, yo creo que a él le faltaría un algo. poco de vitalidad. <ríe> puede ser. Material Vicente... humano, material humano y material de base lo, lo tiene. Vicente Molina Fos, pues después de escucharle yo lo resumo así, un niño que fue feliz, que nació en Elche, que renació con las letras y con todos sus sueños. Muchísimas gracias por todo lo que ha aportado a esta ciudad, la suya. La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán.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 lavar. Bares para vivirlos. Y como la entrevista con Vicente Molina fue, se ha terminado hablando de sueños, vamos con la música haciendo un guiño a lo que nos espera este fin de semana. El Festival de Eurovisión y ABA, pues es uno de los grupos más icónicos de este festival. Allí se dieron a conocer. Y ellos también sueñan. I have a dream song to see To help me cope With anything If you see the wonder Of a fairy tale You can take the future Even if you fail i believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street, I have a tree Destination Makes it worth the while Pushing through the darkness Still another mile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 ¿Implantología? Dental ¿Diseño? De sonrisas ¿Resultado? Natural ¿Dónde? En Clínica Dental, doctora Paola fas la, la, la, la. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche Teléfono 966 17 12 90 Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas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 Faltan nueve minutos para las 10 de la mañana. Nuestra compañera Marga García está preparando ya las noticias que van a contarles. A partir de las 10 tenemos una agenda también muy apretada informativamente en este jueves 12 de mayo, en el que la Glorieta desde las 7 de la mañana pues les ha contado en como noticia de portada ese plan de movilidad urbana sostenible. ...que ayer presentó la edil de Compromís, Esther Ríez... Eh, ...dijo ya que en el pleno de este mes se aprobará inicialmente... ...para exponerlo al público y que ustedes puedan aportar... ...sus sugerencias, reclamaciones, alegaciones a un plan... ...que va a cambiar por completo el modo de circular en esta ciudad... ...un plan que contempla... ...pues ganar más terreno al peatón y menos al coche... ...Corredores Verdes, el primero que ya está planeado... ...es en Carrus, en Carrús, en Olegario Domarco Seller... ...y el segundo será Capitán Antonio Mena... ...pero también hay más corredores para el Barrio del Pla... ...y para el Barrio de Altavix... ...es un planeamiento muy importante... ...con el que hemos abierto hoy este programa... Hemos continuado con las entrevistas por eh, al STPB, al Sindicato del Enseñamiento del País Valencià, por eh, las declaraciones eh, que realizó ayer eh, Vicent Marsá, el anuncio de que Dimite se marcha como conseller de Educación, así que hemos recogido reacciones sobre esta dimisión, dice Vicent Marsá, que se marcha para trabajar en su partido compromiso de cara a las próximas elecciones autonómicas. Y hemos continuado con otras noticias como lo que ustedes acaban de escuchar, la entrevista que hemos realizado a Vicente Molina Foix, nuestro ilicitano más universal, que, será, que ha sido nombrado hijo predilecto de esta ciudad y que vendrá pronto a Elche para recoger ese nombramiento y su insignia en un acto institucional. Nosotros nos vamos, ponemos el punto final, mañana viernes volvemos con más asuntos eh, que analizar, más asuntos que contarles, más historias y más entrevistas. Nos vamos con la música de los Beatles, eh, les dejamos ya con eh, la Glorieta se despide de ustedes, les dejamos con Marga García y luego volverá nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos, como siempre. Que disfruten. Hasta mañana. All okay. right.